Y a ¿Vamos por. a la parte siguiente del programa, que es el Top 7 del día de la fecha? Vamos, dale. Siete noticias y una sola forma de enterarte. Top 7. Top 7. You know, tú sabes. Paro de subtes y apertura de molinetes. Los metrodelegados lanzaron la medida tras el fracaso de las paritarias... Interrumpen el servicio por tres horas en cada línea de forma escalonada. ONU, reconocimiento a Palestina. La Asamblea General de Naciones Unidas votó a favor de elevar a la Autoridad Nacional Palestina a estatus de Estado Observador no miembro. La votación contó con 138 votos a favor, 9 en contra y 41 abstenciones. Countries deberán ceder tierras. La provincia de Buenos Aires aprobó una ley que obliga a las nuevas urbanizaciones a entregar entre un 10... Y un 33% de su superficie para viviendas sociales podrá cancelarse con terrenos o con su equivalente en dinero. Cruces entre la ciudad y la provincia por la basura. Daniel Scioli intimó a Mauricio Macri para que cumpla con la ley de basura cero. Sí. Pidió una reunión urgente con el jefe de gobierno y advirtió que va a prohibir el ingreso de residuos provenientes de la capital. La Fragata Libertad, inembargable, la Organización Marítima Internacional certificó que es un buque militar y que por lo tanto no puede ser retenido. El Tribunal de Anmar sesiona, analiza hoy la situación de la nave retenida en Ghana a pedido de un fondo buitre. Suspenden el fallo contra la Argentina. La Corte de Apelaciones de Nueva York aceptó el pedido del Gobierno Nacional y suspendió la resolución del juez Griesa. La medida da más plazo al país para defenderse del reclamo de los tenedores de bonos que no entraron al canje. Reuniones con Irán por la AMIA. El canciller Héctor Timmerman anunció que hubo dos encuentros esta semana para avanzar en las investigaciones por el atentado a la mutual judía. También informó que se presentará un plan de acción para la próxima reunión que será en enero. Epa, Epa, ¿qué pasó? Eh? Estamos ah. como, como, santos, como santos mirando a... Me, les voy a pasar a explicar, tengo la visera que me tapa justo... Y la visera el, rocha que te pusiste. Color rojo. Te tengo la visera, amigo, Como me tapa con no. el El otro día escuchaba un, un, un noticiero que había una, una heladería en la que Así no te venden que... con gorra. ¿Cómo que no te venden? No, te vendrón, no, no, porque... Porque habían, le habían robado varias veces pibitos con gorra, entonces tenían que sacar la gorra sí. para entrar a la heladería. Amigo, habilitó un helado, le decían. Y no. No te dan No, no, el tema era Date la gorra Porque la... la gorra les había tapado la cara la cámara En la cámara de claro. seguridad No lo podían reconocer Claro. Igual, igual no me parece que esto que esté mal, eh. Oh, la puta madre. Yo te estoy... No, no, lo no, no, o sea. No lo igual entiendo. esta noticia no era no parte no del <risa> top no, 7. No, no pero... no, pero la verdad es que no lo entiendo. ¿Por qué, boludo? O sea, no te no agarras, entrás uno en el lugar, te de... Disculpame, pero, no pero no en puedes... el modelo, sí, la gorra entra, así que deberías... Estar... No, no, no estoy diciendo que todos los que tengan gorra roben. Lo que estoy diciendo es... <risa> Eso sí. fue lo que yo escuché. No, no, sí. tío, si vos tenés la... la, la idea... Hay dos personas que pueden hacer cualquier cosa de una declaración. Un periodista y un político. Así que o sea, acá tenés dos. La, la heladería, la heladería, o sea, quería para que le firme la, la, la jeta a la gente como seguridad, de última, si le van a chorear, igual si le van a chorear, no sí, se le... van a sacar la gorra. Aparte, la gran mayoría de las veces, ese tipo de grabaciones. Eh, no, no, no estoy haciendo ningún tipo de, de mano hay un mosquito. Ese tipo de grabaciones no sirven en la corte. Uh -huh. ¿Sí? Que, que Pará, igual. Vos, claro. vos, ah, igual, vale, o si... primer plano, no con un chumbo, dame que... la plata, dame la plata y no sirve. sabes que Muchas veces, ¿no? Incluso los de los municipios no no sirven. No sé, eso no es entiendo. una cuestión de vacíos ah, legales. Que claro, hay, son esa vacíos ¿no? legales que no, porque la prueba, porque eso... No se, está legislado, qué sé yo, no, o sea, la porque... ley es previa a la existencia de las cámaras. Pero te líneas, agarran no, infraganti, no o sea, eso es agarrarte infraganti. No, es infraganti es cuando te agarra uno y te dice, ¿qué hace? Infraganti te tiene que agarrar la policía. Claro. En el momento que vos que estás no. adentro Las filma, la filmaciones, años. por ejemplo, son pruebas aledañas Que no siempre se... O sea, que, se que lo barrabrabas, que siempre lo encuentran Así con la cámara, Mite, no van en cana por mire ese mire a veces Uno lo ve, ve, a, ve al hincha menos. Rompiendo el alambrado a ver, Yo me acuerdo de una imagen de uno sí, sí. sacando el tornillo Con la sí, mano, sí. Totalmente. que es terrible Y lo ves, yo lo vi en HD, ¿sí? lo que quiere sí. decir Que le vi hasta la gota, que le transpiraba mientras sacaba el tornillo sí, sí. Es porque y es difícil Y eso no, ni siquiera le sirve, le sirve solamente al club Para hacer lo que se llama el derecho a admisión a la justicia deportiva Igual tenés cuidado cuando te pones con el te estos temas porque somos cuatro en la radio y dos con gorra. Sí, así que sí, sí, fíjate. fíjate. Fíjate, amigo. mío. <risa> <risa> qué vainilla. Fíjate. <risa> bueno, ¿por qué no empezamos a hablar un poquito de. Empieza vos, que vos los o sea, vos temas, no sabés. Yo, yo que sé mucho bueno la primera noticia que me gustaría tocar a ver si les gusta a ver eh, la ONU reconoce a Palestina como estado observador no miembro sí Ajá. la votación de los 193 miembros de la asamblea logró 138 votos a favor 9 en contra y 41 abstenciones para habilitar a los palestinos a integrarse a las agencias de la ONU y firmar tratados internacionales el ascenso fue pese a la oposición de Estados Unidos y Israel Apá. hay que ver hay que ver dónde salió esa información pero es muy buena están sí. dentro de los de los de los de los que votaron en contra votaron en contra, sí, eh, para hacerlo más exacto los nueve que votaron en contra de la de de, de anexarse a Palestina como, como estado, estado observador observador como miembro. Eh, fueron Estados Unidos, Israel, Canadá, República Checa Panamá, Palau ¿Sí? Micronesia, Nauru y las Islas Marchas ¿Qué? ¿Dónde queda Micronesia? A ver. Salvo, es? Salvo Estados Unidos, Israel Canadá y hasta un poquito más ahí, República Checa si querés, el sí. resto no tienen ningún peso internacional absoluto. No. Y la verdad que <risa> lo que me puede llegar a decir <risa> o no, no micronesia, si nos ponemos a, a hilar un poco más fino, salvo Estados Unidos e Israel no tienen ningún peso ni Canadá ni República Checa. <risa> no, tampoco. la verdad que no. <risa> República Checa es un país que dentro de poco va a ser República y Checa, sí. así que, no, más o menos. No me está diciendo nada, Panamá, Panamá es Estados Unidos, ¿no? Sí. Ya, básicamente Micronesia, no, no, Micronesia El canal de Panamá no ah, nada más. Está bien. Aunque mi... ya lo devolvieron, <risa> devolvieron mi ya no sé Micronesia no es ese lugar donde lo, los jeques árabes Hacen esas islas artificiales con formas locas eh, tipo Eso palmeras. son miratos árabes ah, sí. También, mi... pero, pero el, está por ahí igual. Es, lugar mi... Entonces, es <risa> Micronesia son, son un lugar chiquito Son como un, un miles montón de islitas, de islitas Que luego... quedan ahí cerca ya, de la Polinesia Donde está el puente más pequeño del mundo Donde pasó el tsunami y se llevó todo Sí Es en 2005 ¿Qué, quién es Micronesia para para no darle sí, Mira, un, queda, un estatus queda, jurídico queda al norte de Australia al noreste de Australia le pintó votar en contra Se no. cagar. ¿Qué son ¿Qué, ¿Qué serán chinos chinos no, medio, son, medios orientales no no medios eh, del del de la onda mongoles una onda así son más del estilo los de, de, los claro, de, los de, de los de los neozelandeses de los australianos de los nautilus de los maoríes, claro. Son más para ese lado. Bueno, volviendo al tema original, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó este jueves en Nueva York elevar el estatus de Palestina en la organización internacional, ¿sí? Como entidad observadora eh, a pasó a ser un Estado observador no miembro. Antes no era Estado, era entidad. Era una entidad, como, era, como, era como, como los gitanos. Sí. Era como una entidad. Lo que equivale a un paso de estar integrada en la ONU como los Estados con pleno derecho, uh -huh. ¿sí? Eh, la verdad... Lo que pasa es que para ser un estado de pleno derecho le falta tener un territorio, le falta tener un territorio, ¿sí? es En realidad el gobierno es... Sí, bueno, tiene solamente unas elecciones y tienen, sí. pero no eh, También que hace 30 años que está poder, el poder. Más, gobiernan, bueno. gobiernan sobre el sobre, sobre personas sin estados, sin, estado, sí, sí, sin, sin territorios, Micronesia, no. Me no, me no, me no. Me es es una región, no es un país. ¿Cómo es una no? región del océano Pacífico. Está compuesto por los estados independientes Palaos Estado Federal de Micronesia, Islas Marshall, Narú bueno, y Kiribati. Existe, entonces, ah, son ¿sí? todos o sea, los cuatro que están ahí juntos. Claro, sí, claro. No, el, el, el Estado Federal de Micronesia es un Estado, claro, en sí mismo, claro, el estado sí, sí. de Micronesia. Es sí, que sí. entre medio de los ocho tipos que deben vivir ahí, debe haber un, un israelita que dijo, che, va a tener en cuenta. Bueno, está bien. Total no saben ni qué era, viste. Ya fue. No, no se dan ni cuenta. Pero bueno. Eh, la resolución que reafirma el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación e independencia en un Estado de Palestina a partir de las fronteras de 1967 eleva el estatus ¿sí? como entidad observadora a, a, a la Autoridad Nacional Palestina. No ANP. Sí, exactamente. Eh, bueno, a ver, vamos a, a definir que era algo que ya uno casi era algo no, que tenía que suceder tenía que pasar, en algún momento ¿no? que es algo que me parece que ni siquiera tendría que estar en discusión no sé si básicamente díganme si estoy errado ¿En Europa tenía miedo que les empiece a salpicar estos tipos de bombardeos o guerras no no no, no, no porque esto hace años que pasa la verdad es que no, sí sí y pero el... parece que cada vez va increyendo, cada vez es más jodida no cosa. me parece que la, las matanzas de civiles hace años que están lo que pasa es que ahora tienen mucha más difusión A ver, la gran parte de, si querés, de la democracia digital es que eh, uh -huh. todo el mundo puede hacer una especie de reportero, ¿no? Antes, si no mandabas a un, un corresponsal internacional, no sabías que volaban gente en Gaza. Y Tal cual. El, el otro día, sin ir más lejos, las primeras imágenes de, de la matanza de militares, porque, bueno, dio la casualidad que justo los, los miembros de la, <risa> las grandes cabellizas de la masa estaban en un hospital y en una escuela, y entonces tuvieron que bombardearlo. Claro, claramente. Claramente, sí. No, los civiles que estaban alrededor, bueno, se llama daño colateral Sí, sí, sí. Se eh, llaman, ¿qué, ¿Qué había, civiles? Se sí, llaman, qué pena, se llaman, qué pena. Sí, sí. Las primeras imágenes salieron de celulares, de, de sí, cámaras sí. fotográficas de, de, la misma, de la misma gente, incluso del, del, del mismo ejército, si querés del, Sí, sí, del mismo del palestino eh... Así que, a ver, me parece que es, es algo que tiene mayor difusión Y está bueno que, está bueno que esto pase me parece que no está bueno que siga, sigamos teniendo la discusión, a, a mi parecer, y esto voy a ser completamente subjetivo eh, Hace años que, que, que tuvo que haber sido declarado como un Estado Vo, soberano Vos mismo ¿verdad? dijiste, eh, reconocen la autodeterminación a partir de las fronteras de 1967 o sea, Estamos incluso, en 2012, ¿eh? Incluso antes de que se formara el Estado israelí Ah, bueno, el Estado israelí es del 40 Bueno, sí. real, No sí. la aposta Bueno, sí. Vamos a hacer la apuesta. Lo, lo establecen ah, el, el, después okay. de la Segunda Guerra Mundial y después, bueno, tiene unos cuantos el, el, guerras. Tejes y manejes en el medio. En el 69 se pone de manifiesto que esto termina acá y le robamos todo este pedazo. ¿Por qué no lo pusieron el, al norte o en Rusia, ¿entendés? Y lo mandabas el Estado de Israel ahí a, a Siberia? Sí, porque, y porque se iban a cagar que, de frío. Se supone que históricamente el, el Estado de Israel o, o el pueblo israelí venía de esa zona. Claro. No sé. De la zona de tu, Siempre lo echaron a los, a los pobres judíos, lo echaron en todos lados. Igual no son muy copados, la verdad. Que, o sea, le arman un Estado después no, de cuántos no. años de hinchar la pelota y entre medio de ocho países árabes. Ocho. A falta de uno. Bueno. Pero bueno, nada. Eso Ellos lo bueno Eso Eso lo bueno de ser un satélite de Estados Unidos en la zona. Pero bueno. La verdad es que tras la votación el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, me gusta mucho el nombre, sí, sí. dijo que tras una jornada que calificó de histórica, es urgente que los palestinos e israelíes reanuden unas negociaciones directas. Creo que los palestinos tienen su legítimo derecho a tener su propio Estado independiente. Israel tiene derecho a vivir con seguridad dentro de sus fronteras, destacó Ban Ki-moon. Igual con todas uh -huh. las armas que tiene Israel, que le, se las presta a Estados Unidos, sí. creo que <risa> bueno, están Bueno, en realidad, este fue, el, si querés, el quinto intento, o el quinto, el cuarto, no me acuerdo, el cuarto intento de las autoridades palestinas para lograr eh, una autodeterminación, si crees reconocida internacionalmente. Sí. En todas las anteriores, eh, la oposición de Estados Unidos fue un no rotundo, que terminó siendo como el Consejo de Seguridad de la ONU, y le dijeron no. No. No, vetamos, ok, listo, listo chao. Y se acabó uh -huh. eh, Y San se acabó Sí, Ay. sí. de hecho el último, el último Como dice acá, el último intento fue en septiembre de 2011 ¿no? Exactamente, o sea, hace muy hace poquito menos, Hace apenas un año uh -huh. eh, Que fue bloqueado en el Consejo de Seguridad de la ONU por Estados Unidos Exactamente Con lo cual eh, es una, una, un paso adelante para destacar Digamos que esta vez no lo hayan bloqueado uh -huh. Ya sea Vaya uno a saber por qué razones sociopolítico-económicas no lo han hecho. Eh, sí, sí. No sé. O le dijeron, ya fue. ¿Sí? <ríe> que la otra opción, basta. Le dijeron, bueno, muchachos so Ya está, está, ya está. ¿No? So, ya se acabó esto. Para mí tenía miedo que le salpicara el quilombito para... Eh, me parece que... A ver, de tantas veces que hablamos, pobre, con, con nuestro querido... <ríe> Analista internacional. Claro, lo despertamos, <risa> lo, le decimos un montón de cosas. Todas las maldades sí. que se le ocurran le decimos sí a, a, a, a, a este pobre hombre. A nuestro respeto le mandamos un gran saludo. Eh, Son... Siempre respeto. Siempre sí, hizo eso. referencia ah. a que las Naciones Unidas en este punto siempre auspiciaban de lavarse las manos. ¿no? Uh -huh. sí. Me parece que ahora estando en el foco de, de la cuestión de, bueno, por qué el Consejo de Seguridad no se mete a hacer ciertas cosas, por qué no se respetan los los pactos internacionales, por qué la ONU no, no hace dictámenes que, eh, que realmente se cumplan. Bueno, se tuvieron que poner un poco, si querés, las botas y salir a, al, terreno, al terreno de... A embarrarse. A embarrarse y decir, bueno, está bien, señores, dado que somos una organización internacional, que tenemos peso político y que deberíamos hacer algo, ok, le vamos uh -huh. a dar la venia en esta. Que bueno, es un primer paso, no es lo óptimo, pero... En es un paso más en el camino, ¿no? o sea, ¿cómo, sí. cómo se sigue desempeñando. Que la verdad que es algo que tiene sentido, que la ONU en, en, en, o sea, se haga esto y no con el tipo de pelotudeces de, de los arreglos de paz que están haciendo, por ejemplo, en Noruega, con la FARC. Sí. Sí. sí. sí. Eso sí es una pelotudez. Sí, <risa> pero bueno. Eh, igual está bueno para que los muchachos de la FARC viajen, entonces, <risa> sí, sí, a los claramente. países del primer mundo. <risa> claramente, para que vean cómo se nos hacía justa. <risa> claro. Eh, pero... Una de las principales guerrilleras de las Farc Es holandesa Sí, es verdad que le, Igual el otro día la, la agarraron <risa> Tarjan No sé sí, cuándo Sí, la agarraron haciendo unas cosas así Medias raras Últimamente Quién va la... hacer una cosa media rara, pará Está No, no <risa> No, no, la agarraron un tipo en el medio de, de un capitalismo salvaje, no sé, sea, comprando desayuno en Tiffany, ¿qué se yo, ¿Una boludez así? Comprando. <risa> ¿Viste? Como diciendo, pará, ¿qué estás haciendo? Con, comprando carteras muy buenas. Bueno, lo mismo que le pasó a. a Pero no te olvides a la, que la, vende merca, o sea, claro, la goguita, obviamente. la coqueta sí. tiene. Eh, a la señorita, ¿sabes que nunca me acuerdo el nombre de la vocera de los estudiantes chilenos? Nunca me acuerdo. Camila Vallejo. Camila Vallejo me acuerdo. Es, la, es para Antonio que tiene un tuit muy polémico al decir que por favor vengan al como el decimoquinto Congreso Internacional del PS que se lleva del PC eh, chileno y pueden comprar sus entradas a través de etiquetek.com eh, bueno. El Partido Comunista no... Bueno, ¿sí? a unos modestos 800... Se vende, pesos. se vende a capital, se vende a capital. y, sí, y le, Ese, cayeron peso, ahí, le cayeron con todo el peso el Comunismo moderno, le cayeron con todo el peso de la explotan, estatua de Stalin, con todo el peso del, de, del manifiesto comunista. Están explotando de dentro del sistema, ¿entendés? <risa> es un virus. Están implosionando. Claro. Pero hablando bueno. de... Cambiando un poquito, pero hablando de, de cosas que, que pesan... Sorprendeme. Eh, Hubo unos nuevos cruces entre Scioli y Macri por el tema de la basura y de dónde depositan, dónde entierran Depositamos los, los desechos. Son cruces sí. que huelen a podrido. Son Qué cruces grande. que huelen estuve, a política. Estuve como Santo a política Víazaki. altamente política. Eh, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, le, le exigió a Macri en, en dos o tres cartas incluso. Uh -huh. que le, Me gustó mucho, algunos lo titularon como un intercambio pistolar. Ma <risa> Me gusta cumpla, mucho. Le, le pidió que cumpla con la ley de basura cero uh -huh. Que eh, Entre otras exige, cosas... exige primero que baje la cantidad de residuos Que están siendo enviados desde Capital Federal A enterrarse en los territorios bonaerenses sí, Hasta chico. llegar a la cantidad de cero, exactamente Como dice, ley de eso, basura cero Y esos super Supuesta... tachos de basura que se enterraban en la Pará. tierra ahí que están en, en, en primera instancia, capital... la meta de la ley sí, Es que haya una baja del 50% de la producción de basura, producción entre comillas, ¿Sí? ¿no? Sí, sí. Eh, de 50% de la producción de basura de todo el territorio, lo cual es un número... Muy alto. Uh -huh. de, de Deberían de poder Aires. empezar a trabajar en el, en el reciclado de basura. Exactamente. En la división de la basura. Voy a de decir algo. Sólida. Voy a decir dos cosas buenas para después vamos a pegarle en serio. Por favor. Eh, en primeras, una para cada uno. Una para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y una para el gobierno nacional. El gobierno nacional terminó una obra de 18.3 millones de, de, de pesos sobre un centro de reciclado en la provincia de Buenos Aires. Uh -huh. Lo cual está muy bueno. Sí, es un, una especie de reciclado productivo. Sí. Vamos a darle. Algún... A eso. Y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires abrió otro centro más de reciclado barrial, estos recicladores móviles. Uh -huh. Que no sé por qué le dice móvil, pero en realidad son como galpones gigantes. Están básicamente siempre en el mismo lugar. Ay, pero bueno, ay, ay, ay. y nada. vamos a ver. Exactamente. Y impulsaron un par de, de leyes y demás. Están justamente estos toneles gigantes. Eh, de los contenedores, los contenedores grandotes. grandotes para poder diferenciar la basura de, de origen, ¿sí? están los, los verdes y los negros. Sí, pero había uno que se, se metían debajo de la tierra. O sea, que no que se metían debajo de la tierra Estaba, Eran como contenedores Viste los contenedores de basura que hay En, en, en Buenos Aires, viste sí, sí, sí. En, en la Buenos ciudad, Aires. porque yo soy de Para la yo. provincia Para eh, Que hay uno que se mete Como que se, se mete el coso debajo de la tierra Como un ascensor Y está hundido debajo de la tierra Y, un, y vos lo ves que es un tachito de afuera, ¿no? está fumando de la mala, ¿no? No, no, no, la, fue juro, el caballito creo que está, es uno no, solo. Doy fe que, ah, claro. Pues, uno solo, <risa> es una que no están, solo, es Es una prueba piloto que quedó claro, un piloto prueba piloto que quedó un piloto. piloto. No sé si se debe subir y bajar todavía. <risa> Por ahí. Eso es lo claro. que tapona. <risa> se, transformó, el resto de... se transformó en un bache de la escena. Claro. claro, pero bueno, nada. No. Bueno, en... Dicen que hay un 168 enterrado Es <risa> metido ahí, eso tapó un bache. <risa> Pero bueno, el gobernador le exigió que baje la cantidad que se lleve a territorio bonaerense y Macri le contestó, muy epistolarmente, que están trabajando en ello, pero que no fomente divisiones artificiales, ¿sí? Que no kirchnerice, le dijo. Que no, <risa> sí. que no kirchnerice una... una... A ver, ¿qué es lo paradigmático de esto? Es que salió justo después de dar la negativa a una posible fórmula electoral para las próximas uh -huh. presidenciales, donde... Se entreveía, si querés, un arreglo entre Macri y Scioli que ¡Me está jodiendo! No. no, dijeron, exactamente, Macri dijo que no sí. Y Scioli dijo, ah, ¿no? Y Scioli bueno. dijo, bueno, entonces, ¿Ah, no? si, bueno. se gaste todo esto Ah, Scioli había ¿sí? dicho que sí No, Scioli no había dicho nada, eh, acordemos, Scioli es un tipo que se... Scioli nunca dice nada claro, sí, sí. Se, se destaca por ser muy elocuente en no decir nada entonces, Totalmente por, por tener una cintura política demasiado ancha para Las cosas le resbalan. Entonces, sí, no, no, sabes, ah, ahora, no, que, no sabemos cómo. Lo todavía. criticamos a Macri, pero ¿sí y qué horaca hace? Eh... No, no, pero eh, siempre le pegamos a Cielo. Eh... Perdón, pero siempre le pegamos a Cielo. No, no, sí, que es lo. El... Eh... O sea, pero a Macri es como más fácil pegarle. El otro hay día vi que a Ray pusieron una foto que era una remera que bueno, para... iba o sea, a la Macrista yo me maté. Después lo vamos a hablar después. Pero bueno, en definitiva, la. La provincia de asegura que este año la capital debía, debía enviar eh, unas 748.000 mil toneladas de basura a los uh -huh. rellenos ubicados en la provincia. Sin embargo, va a terminar enviando, con, eh, aproximadamente unos 2,1 millones de toneladas. O sea. No solo no redujo, sino que aumentó y terminó enviando un 180% más de lo que prevé la ley de basura cero, que supuestamente iban a estar reduciéndose desde que se aprobó la ley exactamente, eh, hasta, hasta llegar ¿Y a... Y por eso cobra la provincia de Buenos Aires, por la tonelada por de basura por que... Supuesto por que supuesto que la provincia cobra. Entonces se queja, pero y... factura. Y aparte hay un gran arreglo. ¿Saben quién es uno de los, de los principales proveedores de los servicios de, de camiones de basura? ¿El grupo Rocio? Federico Moya eh, no, Facundo. Facundo, perdón. Tiré a Facundo Moya. Tire ¿Eh, una cualquiera. Facundo Moyá. Sí, eh, sí. nada, ¿Sí? bueno, nada, lindo arreglo. Yo me acuerdo de Osvaldo Mercury con las Osvaldo gatitas, Mercurio, la Osvaldo Mercury, ¿te verdad? Que había que reciclar las datitas <risas> en la playa. Es verdad. Eh, o Así sea, bueno, que me acuerdo, me como... pará, les, voy a, les voy a dar un dato duro. A ver. Sí. Un dato duro. Oh, sí, no, Hace muy poquito Santilli había dicho. Eh, Santilli lo tienen, ¿no? Sí, sí. Eh, Secretario de Medio Ambiente uh -huh. de la Ciudad de Buenos Aires. La ciudad es el único distrito que este año enterró menos basura. En la CEAMSE, ¿sí? Eh, eso fue lo que dijo. La mandamos les... Monterrey a otro lado. La mandamos <risa> A Springfield. Mandó... Le saltaron <risa> un poco. A la reserva ecológica ahí. Estamos agregando unos cuantos kilómetros a la reserva ecológica. <risa> la reserva... Pero bueno, le saltaron un poco al cuello porque. Estamos eh... por llegar a Colonia. <risa> ¿Sí? En ese mes la ciudad había enterrado unos 182.000 toneladas de basura, mientras que el año pasado habían sido 197.000 toneladas. O sea, 15 toneladas más. O, sea, o menos en lo que va a haber. Y en el periodo de enero-septiembre la ciudad envió 5,8% menos de basura, pero, a ver, no fue eh, la única que hizo lo mismo, ¿sí? Eh, uh -huh. Por ejemplo, otras localidades también lograron una baja en los residuos, como por ejemplo Bransen, con una baja del 7,8%, Moreno de 5,2% o Vicente López de 4,8%. Con lo cual... Es casi una mentira, que son los únicos que bajaron. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo nos desaznás con toda tu ¿Vos información? ¿Vos estás diciendo que Santilli miente? No, no estoy diciendo que miente, estoy diciendo que exagera. ah sí, sí. Eh, Pero bueno, también hay que recordar que la Ciudad de Buenos Aires es la que produce, eh, no recuerdo la cifra, esto sí, no recuerdo el dato duro, pero si mal no recuerdo, entre un 38 y 42% de la basura total uh -huh. del país. Lindo número. Lindo número. Sí, sí, sí. de los bueno, residuos de, de la tiene, gente. Tiene una gran cantidad de la población del de país. De sí, exactamente. No, bueno, eh, Concentrada él eh, el, entre la el, el provincia, provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires, más del, del 50% de la población. Aproximadamente. Pero en bueno. definitiva, vamos a ver cómo se sigue desarrollando el tema basuril entre, y, y las alianzas pseudopolíticas o, uh -huh. o idas y vueltas entre macrismo, socialismo etc. Y mientras tanto nos vamos a ir a una pequeña tanda y ya venimos con más de ¿no?